Eh, sí, no, ayer en pleno del consejo no se, se ha elegido ya los que van a ser distinguidos, ¿no? Y ya se ha aprobado la resolución porque eso tiene que hacerse, ¿no? Para que le inscriban una vez en la plaqueta, ¿no? Entonces nosotros ayer hemos aprobado ya las resoluciones de cada uno de los ciudadanos meritorios como también instituciones meritorias, ¿no? Como también el hijo predilecto, ¿no?